¿Qué dirías a todos los, los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes? Bueno, yo le digo a los jóvenes que a v a n t e con la guaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock, sino de la guaracha. De cierta manera, el rol es la madre no solamente del rock sino de la guaracha. Y que donde hay ambiente ya le g r í a amigo mío, de cierta manera hay un poco de suizo.、Sí. Bueno, este es fácil, ¿vale? Esto es va así. Escucha. Bueno, yo le digo a los jóvenes que a v a n t e con la guaracha. Que donde hay ambiente ya le g r í a amigo mío. De cierta manera hay un poco de swing.